entrevistar ahora a Laura Gómez. Laura, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Juan Bien, Laura es eh, directora del área de educación de la municipalidad. Eh, queríamos consultarte, eh, ¿cuál es tu versión respecto de esta denuncia de que hubo algunos aprietes a quienes estaban dispuestos a realizar el paro? Bueno, en principio eh, te quiero decir que la palabra apriete significa intimidación y causar miedo en la otra persona. Este, dos condiciones que claramente no me definen a mí, y tampoco lo definen a, a agreguar, que creo que también quedó este, implicado en el asunto. En segundo lugar, eh, yo en ningún momento tuve una charla ni una comunicación de ningún tipo más que un buen día con esta chica que es tallerista, eh, Pumilla. Eh, lo que sí este, que tal vez generó algún, este, algún malentendido fue que nosotros... ...yo por lo menos, informé a mis talleristas... ...a mis talleristas no, a mis coordinadores... Eh, ...de las distintas áreas que tengo... ...sobre eh, lo que nos había informado personal... ...que este era un paro activo... ...bueno, y las condiciones del paro activo... ...después queda en cada trabajador... ...hacer lo que guste, digamos... ¿sí? ...adherirse al paro, no adherirse... Eh, ...etcétera, pero la verdad es que no he tenido... ...ninguna comunicación... Eh, ...ni personal, ni de ningún tipo... ...con el grupo de talleristas... ...no hablé personalmente con Florencia... Eh, Gabriel Gregoire tampoco, porque él es el secretario, digamos, no tiene a su cargo el, el, el área de talleristas, sino que él tiene toda la secretaría a cargo. Con lo cual, bueno, este, est entiendo que hay una, un hecho de difamación de parte de, de Florencia, que no he escuchado, no he leído más que alguna publicación en Twitter y en Facebook, con lo cual yo no escuché lo que dijo ella ahora en la radio. Claro, habló esta Me mañana haciendo que... alguna aclaración eh, respecto de que las palabras que se tomaron de manera, de que, eh, había una frase que decía no, que no pisen más el lugar de trabajo, no era que, este, que los amenazaban con despedirlos, sino que había un, una bajada de línea de que no se presentaran en los lugares de trabajo durante el paro, si iban a ser paro. esa es No, la, no, lo, lo que, que pasa planteó. es que tengo entendido, no he visto la comunicación oficial gremial, digamos uh -huh. pero tengo entendido que el paro era activo, que significa sin asistencia al lugar de trabajo. Este... Realmente, esto es lo que nosotros nos informaron de personal. A ver, eh, lo que nos encontramos nosotros, yo soy fundamentalmente una educadora, lo que nos encontramos nosotros es que hay gente que no sabe o no, no conoce las implicancias de un paro activo, digamos. Tenés posibilidades de que te descuenten, eso te, te incide en el presentismo, luego a esta altura del daño te incide en las vacaciones de invierno. Entonces, eh, a nosotros nos, nos parece, sobre todo a mí me parece, que era un buen momento para, para prevenir, digamos, a, a ver, para decir, bueno, a ver, este paro es de esta manera y cada uno hace lo que quiere, pero bueno, que esté informado de, después de cuáles son las, las implicancias, o sea, cuáles son las formas legales, cuáles son las maneras en que uno tiene que hacer las cosas, para que después no tengamos problemas, sí, eh, digamos, problemas de que después me vengan a reclamar, que si les descontaron, porque esas son decisiones que además no tomo yo, toma personal, ¿eh? la Dirección de Recursos Humanos, entonces... Yo te imaginas, no, en ningún momento eh, jamás le, le, le diría a un trabajador, porque soy tan trabajador como ellos, eh, que no tiene que hacer el paro o que no tiene que venir. Creo que son decisiones personales. Uno se adhiere o no se adhiere al paro y se hace cargo de, las, de los descuentos que pueda llegar a tener o no. ¿Mm? Bien. Bien, Laura, queríamos escuchar eh, tu posición frente al tema y está clara, por lo menos, lo que pensás. Si querés agregar algo más, más vale que te estamos escuchando. Bien, no nada, lamento que haya estos malos entendidos, digamos, porque además eh, entiendo que, que ponen en duda nuestro, nuestra condición y nuestro carácter democrático, no es de esta manera, eh, yo soy una persona profundamente democrática, es más, creo que el derecho a huelga eh, tiene que ser respetado, creo que los gremios son valiosos, eh, tienen que existir, tienen que tener este, instituciones fuertes, la verdad es que bueno me sorprende un poco y también creo que eh, es parte de esta, de esta nueva metodología este, de la posverdad que nos ataca por todos lados, en la cual circulan versiones que no son chequeadas, que no son ciertas y que prenden como reguero de pólvora. Lamento realmente que estas cuestiones sucedan. Gracias por darme el espacio para aclarar. En ningún momento tuvimos eh, ninguna intención de coartar el, el, el derecho a manifestarse o a realizar un paro. Este, bueno nada más, eso solamente ¿Mm? Gracias de vuelta De nada, hasta luego Laura Gómez es directora de